私の夢のような気持ちで、私の夢のような夢 i よ e な夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のよう Ya llegó la niña que tanto esperaba, ya llegó aquel amor que yo soñé, pero al darme cuenta que era solo un sueño, del amor desilusionado, Que caminaba por la calle cuando te encontré. Y al mirarte a ti mis ojos me enamoré. Muy despacio y con cuidado a ti me acerqué. Con respeto y buenos modales te confesé. Ya llegó la niña que tanto esperaba. Ya llegó aquel amor que yo soñé. Pero al darme cuenta que era solo un sueño, del amor desilusionado yo quedé. Pero al darme cuenta que era solo un sueño, del amor desilusionado yo quedé. Del amor desilusionado yo quedé.